Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suyas son las alabanzas en la otra vida. Y Él es el Sabio, quien está informado de todo. Amén. Conoce lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. Y él es el misericordioso, el indulgente. Y quienes rechazan la verdad dicen, la hora no llegará nunca. Diles, oh Muhammad, juro por mi Señor quien posee el conocimiento del gaib que esta llegará nada escapa a su conocimiento en los cielos y en la tierra aunque sea del peso de una ínfima partícula o sea de menor o mayor tamaño pues todo consta escrito en un claro registro la tabla protegida para recompensar a quienes creen y actúan rectamente esos Obtendrán el perdón y una generosa provisión en el paraíso. Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación para desviar a los hombres del camino de Allah, obtendrán un castigo de lo más doloroso. Y quienes han sido dotados de conocimiento, ven que lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, Es la verdad que conduce al camino del poderoso y digno de toda alabanza. Y quienes rechazan la verdad, dicen burlándose. ¿Quieren que les mostremos a un hombre, Muhammad, que les dirá que, cuando mueran y estén completamente desintegrados, serán creados de nuevo al resucitar? ¿Está Muhammad mintiendo sobre Allah o ha perdido la razón? ¿No? de ningún modo y quienes no creen en la otra vida serán castigados y se hallan extraviados lejos de la verdad acaso no ven que el cielo y la tierra que los rodean son muestras de la grandeza y del poder de haalá si quisiéramos hundiríamos la tierra con ellos o haríamos que cayesen sobre ellos parte de un castigo del cielo ciertamente en esto hay una prueba de nuestro poder para todo siervo que se vuelve a nosotros en arrepentimiento y agraciamos a david con nuestro favor y dijimos oh montañas alaben a la junto con david y también ustedes las aves y ablandamos para él el hierro a fin de que pudiera moldearlo con sus manos le dijimos a david haz cotas de malla y da a las argollas su justa proporción y obren con rectitud en verdad yo observo todo lo que hacen y sometimos el viento a salomón con el que recorrería en una mañana la distancia de un mes y en una tarde la distancia de otro mes e hicimos que manara para él cobre fundido de un manantial y entre los jin había quienes trabajaban para él por decreto de su señor y quienes de entre ellos se negaban a obedecernos sufrían el castigo del fuego abrasador hacían para él lo que quería altas edificaciones estatuas recipientes del tamaño de cisternas y enormes calderas que quedaban fijas por su gran tamaño trabajen dando gracias a Alá oh familia de David mas pocos de mis siervos son agradecidos y cuando decretamos la muerte a Salomón este permaneció muerto sentado en su trono y apoyado en su bastón Lo único que hizo que los yin se percatasen de su muerte fue que un insecto de la tierra carcomió su bastón y el cuerpo de Salomón cayó desplomado al suelo. Entonces, se evidenció que, si de verdad los yin hubiesen tenido acceso al conocimiento absoluto que sólo Allah posee, no habrían permanecido subyugados al castigo denigrante y que no se han perdido de trabajar para Salomón durante ese tiempo. Ciertamente, los habitantes de Saba tenían una prueba del poder de Allah en la tierra que habitaban. Tenían dos grandes extensiones de huertas que rodeaban su territorio, una a la derecha del valle y otra a la izquierda. Se les dijo, ¿Qué? Coman de lo que su Señor les provee y sean agradecidos con él. Tenían una buena tierra y un Señor indulgente. Pero no fueron agradecidos y se apartaron de Allah. Entonces, los inundamos con el agua que el dique dejó de contener y convertimos sus dos extensiones de huertas en unas que producían árboles espinosos de una fruta amarga. Tamarindos, y unos pocos a su faifos. Así fue como los castigamos por su incredulidad e ingratitud. Y sólo castigamos a los ingratos que rechazan la verdad. Y habíamos ubicado entre ellos, en el Yemen, y entre las ciudades que habíamos bendecido, en la Gran Siria, otras poblaciones cercanas entre sí, para facilitar sus viajes, les dijimos viajen por esas poblaciones de noche y de día sin nada que temer no obstante dijeron señor aumenta la distancia entre las etapas de nuestros viajes y fueron injustos consigo mismos e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad y los dispersamos por la tierra Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección para quienes son pacientes en adversidad y agradecidos con las bendiciones que les han sido concedidas. Y, ciertamente, lo que Iblis pensaba de quienes rechazan la verdad se confirmó. Y éstos lo siguieron, con la excepción de un grupo de creyentes. Y no tenía autoridad sobre ellos, y no tenía autoridad sobre ellos salvo para que Alá los pusiese a prueba y se evidenciara quiénes creían verdaderamente en la otra vida y quiénes dudaban sobre ella y tu Señor observa y registra todas las cosas diles oh Muhammad invoquen a las divinidades que dicen tener fuera de Alá no poseen ni una pequeña partícula de los cielos ni de la tierra no tienen parte en el dominio de estos ni tiene alá en ellos ningún ayudante y ninguna intercesión ante alá será de beneficio salvo la de quien él quiera y en favor de quien él permita Y cuando el miedo que hace sobrecoger a los ángeles al escuchar en el cielo la palabra de Allah Abandona sus corazones Estos se preguntan entre ellos ¿Qué ha dicho nuestro Señor? Y unos contestan La verdad Y Él es el excelso El más grande Dile a los idólatras Oh Muhammad Oh Muhammad ¿Quién les concede sustento del cielo y de la tierra? Respóndeles. Allah. Y, o bien nosotros, los creyentes, o ustedes, estamos guiados en un claro extravío. Diles. No serán cuestionados por lo que nosotros hayamos hecho, ni seremos cuestionados por lo que hayan hecho ustedes. ¿Quién les concede sustento del cielo y de la tierra? Diles, «Nuestro Señor nos reunirá y juzgará entre nosotros con la verdad el día de la resurrección, y Él es el Juez por excelencia y el Omnisciente». Diles, «Muéstrame los ídolos que adoraban además de a Allah y a quienes equiparaban con Él. Mas no hay más divinidad verdadera que Allah» el poderoso, el sabio. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como un anunciador de buenas noticias y un amonestador para toda la humanidad. No obstante, la mayoría de los hombres no lo saben. Y dicen, quienes rechazan la verdad a los creyentes no. ¿Cuándo sucederá la promesa de la resurrección si son veraces? Diles, ¡Oh Muhammad! Están citados para un día, cuya llegada no podrán ni atrasar ni adelantar, siquiera un instante. Y dicen quienes rechazan la verdad. No creeremos en este Corán, ni en las Escrituras que lo precedieron. No. Si vieras cuando los injustos comparezcan ante su Señor y se lancen reproches entre ellos, los débiles dirán a los arrogantes a quienes siguieron. Si no hubiese sido por ustedes, habríamos sido creyentes. Quienes fueron arrogantes dirán a los débiles que los siguieron. ¿Nosotros los apartamos del buen camino después de que se les mostrara? No. No. Ustedes eran unos pecadores injustos con ustedes mismos por rechazar la verdad y los débiles dirán a quienes fueron arrogantes. No, ustedes lo tramaron de noche y de día cuando nos ordenaban no creer en Alá y tomar a otras divinidades fuera de él. Y ambas partes ocultarán su remordimiento por no haber creído al ver el castigo y pondremos argollas de hierro en los cuellos de quienes rechazaban la verdad. ¿Acaso no serán castigados justamente por lo que hicieron? Y no enviamos ningún amonestador a ninguna ciudad sin que los más poderosos dijeran: En verdad, no creemos en el mensaje que les ha sido revelado. Y decían: Nosotros tenemos más riquezas e hijos, y no seremos castigados. Diles, oh Muhammad. Allah concede provisión abundante a quien quiere, y se la restringe a quien quiere. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. Y no son sus riquezas ni sus hijos lo que los acerca más a nosotros, sino a nosotros la fe y las buenas acciones de quienes creen y obran rectamente estos obtendrán una doble recompensa por sus obras y disfrutarán de elevadas estancias en el paraíso y no tendrán allí nada que temer y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación serán conducidos al castigo del fuego diles oh muhammad Mi Señor concede provisión abundante a quien quiere, de entre sus siervos, y se la restringe después para ponerlo a prueba. Y todo lo que den en caridad será compensado por Él, y Él es el mejor de los proveedores. Y recuerda el día en que Adá reunirá a todos los idólatras, el día del juicio final, y a los ángeles, el día de la fe que eran objeto de su adoración, y preguntará a éstos, ¿Era a ustedes a quienes esos adoraban? Los ángeles responderán, Gloria a ti. Tú eres nuestro protector y señor, y nos desentendemos de ellos. Más bien, adoraban a los yin, al obedecerlos cuando éstos les ordenaban adorarnos a nosotros. La mayoría de los idólatras creía en ellos y seguían lo que les decían. En el día de hoy, el día de la resurrección, no podrán serles de beneficio alguno, ni podrán perjudicarse unos a otros. Y a quienes han sido injustos por rechazar la verdad, les decimos, sufran el castigo del fuego y no se han perdido que solían negar en la vida terrenal. Y cuando se les recitan nuestras claras a ellas, dicen los idólatras acerca de Muhammad: No es más que un hombre que pretende apartarlos de lo que adoraban sus antepasados. Y dicen: Esto no es más que una gran mentira inventada. Y quienes rechazan la verdad Dicen una vez esta les ha llegado Esto no es más que clara brujería Y no les concedimos escrituras sagradas que pudiesen estudiar antes del Corán para compararlas y decir que lo tuyo es brujería Ni les enviamos con anterioridad a ti oh Muhammad ningún amonestador Y las comunidades que los precedieron también negaron a sus profetas Y quienes te desmienten, ¡Oh, Muhammad! No han recibido ni una décima parte de lo que concedimos a aquellas comunidades. Y qué terrible fue el castigo que recibieron. Diles, ¡Oh, Muhammad! Los exhorto a hacer una sola cosa para que se les evidencie la verdad. Pónganse ante Allah con sinceridad. En parejas, ¡Oh, Muhammad! e individualmente y reflexionen su compañero Muhammad no ha perdido la razón no es más que un amonestador enviado a ustedes para prevenirlos de un severo castigo diles no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje Allah es quien me recompensará por ello Y Él es testigo de todas las cosas. Diles, Mi Señor revela la verdad a sus mensajeros y refuta la falsedad con la verdad. Y Él es quien tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Diles, Oh, Muhammad, La verdad ha llegado y la falsedad no puede crear nada ni resucitar nada diles si me desvío de la verdad sobre mí caerá la responsabilidad y lo haré en perjuicio propio mas si sigo el buen camino se deberá a lo que mi señor me ha revelado ciertamente él oye todas las cosas y está cerca de sus siervos si vieras Oh, Muhammad, cuando quienes rechazan la verdad sean presas del terror el día de la resurrección y no tengan ninguna escapatoria y sean prendidos desde un lugar cercano a sus tumbas, entonces dirán, creemos en él, en Muhammad o en el Corán. Pero, ¿cómo iban a alcanzar la fe cuando? cuando están tan lejos de la vida terrenal y rechazaron anteriormente la verdad en la tierra y solían hacer conjeturas sobre el gaib cuando estaban lejos de poder abarcar dicho conocimiento y se interpondrá una barrera entre ellos y lo que deseaban la fe y el arrepentimiento como sucedió con anterioridad con la gente como ellos realmente tenían serias dudas sobre la verdad en la vida terrenal.